...podría viajar este fin de semana y sumarse... Sí, ¿a ...para el partido, partido del domingo... ...exacto... ...y recordemos que... ...el partido de... ...el partido de San Lorenzo... ...y Obras, el segundo juego... ...se pasa del domingo al lunes... Sí. ...en el Héctor Echar... Sí. ¿eh? ...donde San Lorenzo... ...en el sistema de 2-2-1... ...arranca de local... ...porque tiene mejor récord que Obras Sanitarias... Eh, ...para esta serie... ...2 ¿eh? en Obras... La vuelta en caso de hacer falta un cuarto partido, sí. y en caso de hacer falta un quinto partido, el quinto se va a definir en Ferrocarril Oeste. Eh, Julio Lamas, buen día. Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás? Buenos días, muchachos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Eh, imagino que, como, como, a ver, ocupado con lo que tenés esta noche, pero disfrutando de la, o empezando a disfrutar de la etapa más linda de la competencia, ¿no? Toda la expectativa del de comienzo de los playoffs eh, y, y bueno, con el deseo de comenzar bien esta noche. ¿Y, y, y cómo llegan? ¿Cómo llegan a, a este partido? ¿Llegan bien, recuperando soldados? Llegamos, eh, el tema de, después de varios partidos de no jugar completo, volver a tener a todos los jugadores es una buena noticia eso es importante para este momento eh, luego en el funcionamiento del equipo en los últimos partidos no hemos estado bien eh, hemos tratado de corregir esta semana eh, y también de eh, poder terminar de integrar al equipo a Brian Matthews que es el jugador que llegó último al grupo para esta temporada un poco así hemos recorrido y bueno Este, ahora mismo, vamos a ver esta noche, qué pasa, cómo eh, jugamos luego de, de, de esta semana de trabajo. ¿Y cuáles fueron los temas en estos días en donde Mayor hincapié, pensando ya y sabiendo el rival, Julio, eh, hicieron con tu cuerpo técnico para trabajar en San Lorenzo, teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos y los últimos partidos, y lo que decís, la llegada del extranjero, pero también pensando en obras sanitarias? Eh, ya pensando en obras sanitarias, luego de, de hacer lo nuestro, eh, tratando de tomar las precauciones defensivas de los jugadores más importantes de obras y ya, eh, la línea de juego que ellos tienen, ¿no? de, de, de los sistemas que más utilizan para conseguir ventajas, eh, para anotar, eh, tratar de poder este, defenderlos bien. Julio, eh, ¿qué se puede esperar en esta serie? A ver, porque independientemente de, de, de la posición de cada uno en la tabla eh, final, ¿no? ustedes con ventaja de localía, eh, por ahí eh, como muchos de los equipos de la Liga fueron irregulares en varios pasajes, ¿no? Y digo, ¿se puede esperar algo diferente de lo que ya ocurrió? ¿O vamos a ver más o menos eh, algo similar a lo que ya vimos durante la temporada? Creo que ahora, al no haberse jugado ningún partido, eh, es apurado a hablar de la serie entera y, y se reduce todo bastante al partido de esta noche, a ver cómo eh, eh, juega San Lorenzo, luego de haber eh, recuperado a los lesionados, eh, podido eh, eh, integrar a, a Machu Bretagel y poder... Eh, corregir. Cómo Obras este, también eh, eh, se presenta después de, de esos mismos días para eh, preparar todo su plan y todas sus armas, me parece que es importante eso. La verdad que eh, los equipos son muy parejos. Sí. Eh, el récord que hicimos es bastante similar. Se encuentra en el cuarto y el quinto, por lo tanto... Eh, Es la serie que en lo previo es más pareja. Obras es un primer complicado para este momento. A nosotros ellos nos han ganado más partidos de lo que nosotros le hemos ganado. Eh, y nosotros hemos ganado algunos partidos más que ellos a lo largo de la temporada regular. Somos pares, todo muy, sí, sí. muy parejo, hay buenos jugadores de todos lados. Eh, eh, Obras. Ha jugado la final del Super 4 este año y, y ha tenido pasaje de, de, de ser primero, segundo, eh, tercero, cuarto y quinto ¿no? en, en toda esta temporada regular. Así que creo eso, que el, el equipo que mejor pueda defender esta noche y que pueda estar de más concentrado y tener eh, un mejor juego de conjunto va a ser el que va a ganar. Y ya después van a ir pasando cosas que traerán la tranquilidad al que sume punto ganado y las necesidades al que no, y se va a poder analizar el resto de la serie eh, con más fundamento que pase el partido de esta noche. Julio, a pesar de lo, de lo mostrado por Brian en, en, en su presentación con la camiseta de San Lorenzo, en sus dos partidos que tiene hasta el momento, sí. eh, con pocos entrenamientos básicamente, porque llegó, practicó con sus compañeros y se puso a jugar, eh, lo hizo contra Boca. Y, Tres partidos. Y, y, ah, contra Lanús y el anterior también. ¿Con qué tipo de jugador te encontraste? ¿Y cómo le cayó a, a, a la estructura de San Lorenzo la, la llegada de Brian? ¿Es tal vez el extranjero que estuvieron buscando durante tanto tiempo? Sí, es un buen jugador, juega 5-4, uh -huh. eh, tiene puntos en sus manos y, y bueno, luego, eh, cómo cayó y está sucediendo en este momento. Es imposible ahora poner una nota a la participación que vaya a tener el, el Matthew Bryant porque eh, está por verse, se va a suceder eh, de acá en adelante. A, hemos tenido el tiempo suficiente para poder acondicionarlo y que pueda ayudar la verdad que el resultado va a pasar por otro lado, va a pasar por el juego de conjunto de los ocho jugadores que llevan este, siete meses juntos eh, de, el otro que lleva en el tercer mes que es Marcusellon y un poco por parte de él, la verdad que estamos en unas condiciones normales para encarar este momento decisivo y que en la capacidad que tengamos de haber eh, eh, aprovechado para mejorar y dar nuestra mejor versión, va a estar el resultado. Por supuesto también en lo que haga obras, porque es un juego de oposición directa y ellos son un par nuestro, somos los dos equipos iguales de bueno y va a ganar el que juegue mejor. Aguirre... Eh... ¿Con cuántos días de entrenamiento con el resto de los compañeros llega a partir de, de la recuperación del desgarro? ¿Lo ves bien a Nicolás para enfrentar sí, el partido. No lo veo bien. Llevo tres días de entrenamiento, eh, lo veo bien, eh, confío en él. Eh, creo que es un jugador que tiene mentalidad y que al espíritu que él tiene, eh, él es capaz de jugar con una molestia y hacerlo bien es este, fuerte en ese aspecto y, y tenemos todos los jugadores a mí me parece que cuando eh, lesionados son los que no se ponen en la camiseta los que no están en la cancha los que están en la cancha eh, siempre eh, hay que tomarlo eh, como alta ¿no? me parece que a veces se arma mucha excusa alrededor de esto y no me gusta hacerlo a mí por supuesto que hay jugadores que son más capaces de jugar con... con eh, ...no estando 10 puntos... ...y hay jugadores que tienen más tolerancia al dolor y menos... ...y PECA es uno que es capaz con eso... ...entonces... Eh, eh, ...tranquilo con eso... ...y... ...contento de tenerlo en el equipo... ¿Qué te preocupa de Obras? ¿En, ¿En dónde pones más énfasis? Es capaz... ...muy capaz ofensivamente... ...es un equipo con muchos recursos individuales... ...y colectivos... ...ofensivamente, tienen tiro... Eh, ...juego interior y penetración son completos, hay que tratar de defenderle la manera de jugar primero y después el, el perfil individual de cada jugador, a cada uno tratar de sobredefenderle el punto fuerte y que hagan lo que menos eh, le, le, como les queda o, o que hagan su punto fuerte, eso es el, el punto de hoy. Y ellos tienen en el Horner un jugador, eh, los mejores americanos de la liga. Eh, que anota tanto en el poste bajo como con la penetración, y también tiene un tiro, es, ha sido un buen este, jugador que ha llegado este año a la competición, eh, y también eh, tienen en, en Fitipaldo, Safari de Lía, a jugadores que cualquiera de ellos eh, puede en una buena noche hacerle ganar un partido a su equipo. Bueno, Son todos internacionales, hay dos jugadores de la selección argentina, hay uno de Uruguay, un extranjero que jugó la NBA y otro que jugó gran parte de su carrera en Europa. El banco de suplentes tiene a jugadores en franco progreso, como son eh, Baral y Sanzotera, que llevan muchos años jugando juntos y con la camiseta de club claro. eh, y Basualdo, que ya también es un jugador de interior de gran aporte defensivo cuando entra, en los mejores de la liga en ese aspecto eh, así que tengo claro que estamos jugando contra un equipo que eh, llegó esta temporada a jugar la final de la segunda competencia nacional entonces eh, y la anterior también así claro. que tenemos que jugar a nuestro mejor nivel para tener opciones de ganar a ver eh, estuviste em... Primero, mucho tiempo, cuando dirigías otros equipos, obras sanitarias, por ejemplo, y después quedaste eliminado por ahí en el primer playoff. ¿no? Eh, y por ahí hay equipos que no fueron primeros y después fueron campeones de la Liga Nacional eh, y, y en etapa de playoff eh, terminaron haciendo una gran postemporada. La Unión de Formosa el año pasado, que no fue campeón, pero que terminó haciendo una gran postemporada porque le ganó a San Martín y casi, casi. Lo puso en jaque al campeón eh, Pregunto Y por eso te pongo los dos ejemplos ¿no? Eh, ¿Cómo evaluás Una buena temporada O una mala temporada O una temporada regular Aquella que fuiste primero todo el año Y quedaste eliminado en el primer playoff Aquella que fuiste mal todo el año Hiciste una buena temporada O aquella que fuiste todo el año Más o menos en la mitad de la tabla Metiste un playoff y terminó ahí ¿Cuál es tu evaluación? En cuanto al resultado, el resultado final pone la nota. Eh, ok. Digamos, a, a mí me ha tocado salir primero de la temporada regular, igual que a este, Atena y a otros equipos, este, y no salir campeón, y salir con Boca 2 y salir campeón, o salir con Alicante 3 y salir campeón. Eh, entonces, en, en cuanto al resultado, la nota la pone el resultado final eh, en cuanto al análisis de la temporada un equipo que hace una gran tarea muchos meses y después queda eliminado eh, no hago un desprecio de la tarea realizada en cada entrenamiento en cada partido de la temporada regular y en el haber sido serios para dar todo durante toda la temporada yo soy siempre un entrenador que intenta que el equipo sea serio en cada momento por eso muchas veces tomo la, la la temporada regular le, eh, con la responsabilidad de que siempre hay que dar lo mejor que tenés ese es mi estilo esa es mi naturaleza no es otra ahora la nota final la, la pone eh, el puesto que ocupás cuando termina claro claro por claro. otro lado no me gusta engañar y esto no es lotería y no es que no me importa Eh, si salimos tercero, cuarto, quinto total después en los playoffs empieza otra vez eh, no el equipo que hace mejor las cosas antes es el que tiene más certezas para después ganar nosotros salimos cuarto porque no fuimos capaces de salir tercero o segundo yo hice todo lo que pude para que, para que salgamos este, primero, segundo o tercero pero no pudimos, no fuimos capaces por la razón que fuera Eh, perdimos los partidos que no nos dejaron llegar hasta ahí eh, lo que pasa que a favor o en contra cada año es distinto la competencia te presenta una nueva oportunidad ahora claro. si nosotros hemos sido inteligentes y hemos sido capaces de ver lo que nos hace bien y lo que nos hace mal y cuando juguemos ahora los playoffs, lo aprovechamos nuestras oportunidades van a subir si no eh, no, si no se mantendrán igual que estuvieron hasta acá, que los alcanzados para esto, para estar entre los cuatro primeros de, del sur todo el año y entre los ocho primeros de la liga todo el año. Esa fue nuestra franja de competición ahora. Hasta acá, hasta acá, perdón. Subirla o no depende de haber eh, eh, corregido defectos de y bueno, después también lo que pasa en la cancha. Obviamente, si ahora obviamente. nos encontramos con una obra este, extraordinario, quizás. Eh, no nos permita y cuando le pagamos el balance decir que, bueno, nos tocó un logro extraordinario porque no pudimos salir primero, Obviamente. segundo o tercero ¿no? es bueno, Julio, eso habrá que hacerse cargo de lo que nosotros eh, hicimos en la cancha Mira, la liga es sabia, jugamos 56 partidos nosotros estamos donde nos merecemos y donde nos ganamos dentro de la cancha ganaron más de lo que perdieron sí y estuvieron Esto, digamos, ahí también muy cerquita del, no... del tercero y del segundo porque... Sí. Eh, nosotros estamos donde nos merecemos seguro, no, seguro. ni un puesto arriba ni uno abajo, estamos cerca del C. quedamos dos partidos el segundo porque uh -huh. estuvimos en una liga que hubo irregularidad en la mayoría de los equipos de la competición, si vos sacás a Olímpico, a Comodoro y a Sionista, en el resto de los equipos hay un 15% de diferencia entre partidos ganados entre 16 equipos evidentemente hubo mucha paridad y mucha irregularidad Y me gustaría que no... Estamos hablando con Julio, con Lama, Julio Lama, ¿no? Lama, El técnico sí, de San Lorenzo Almagro, esta noche lindo partido, 10 de la noche frente a Obras, eh, televisado por Tays Sports. Tal vez desde los argumentos más básicos, eh, si nos podés contar por qué eh, se afirma, jugador, entrenador, periodista, naturalmente cada uno desde su lugar y su rol, que la etapa de Playoffs es, es diferente, se juega otra historia, empieza otro campeonato desde los argumentos básicos digo a, que esa eliminación directa que jugás una serie contra los mismos eh, contra los mismos rivales a los que ya enfrentaste durante el año por conocimiento eh, vos qué lectura le haces a, a esta a esta afirmación tan categórica de que a partir de ahora empieza otro torneo bueno si tengo que decir cosas que no hayas dicho vos recién digamos recién vos dices algunas razones por las cuales Este, se marca tanto la diferencia uh -huh. entre temporada regular y playoff, no eh, obviamente porque es la parte decisiva y la que define. Bien, para mí no empieza otro campeonato porque todo lo que hiciste antes es tu bagaje como conjunto y por otro lado te pone en el lugar de contra quién te toca jugar y ventaja de campo, no, pero sí que llegas a la parte que define el torneo. Eh, eh, para decir cosas que bueno ya has dicho. Eh, es una parte en la cual los jugadores que tienen oficio, experiencia o personalidad eh, influyen más eh, que los que carecen de eso claro. eh, también eh, a los equipos que tienen ese tipo de jugadores, hay una zanahoria más grande por delante que hace que intenten dar su mejor versión eh, pero yo también creo que hay muchas otras cosas Que, eh, que tiene que ver con la unión de un grupo, la ganas de, de, de que a veces se conviertan hasta en desesperación por seguir en la competencia, terminen terminan haciendo que un grupo eh, tenga un arma más, eh, y es este eh, la parte en la que se, se llega al juego de los nervios y de las presiones, y que a veces es una montaña rusa emocional, claro. Eh, en este momento que el equipo que mejor responde a esa situación, a veces de manera injusta, se lleva un beneficio, ¿sí? Es una parte emocionante para el espectador, muy excitante, eh, que a veces no es totalmente justa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, creo que todos esos condimentos se ponen en juego a partir de esta etapa. Julio, te hago la última y así te dejamos tranquilo. Eh, el, el, el conocer tanto lo medular de obras, no, por haber estado recientemente en el equipo, te hace, te da, otorga alguna ventaja independientemente de lo que pase después con el resultado, no, este, ganar y perder puede ganar y perder cualquiera. Digo, te da un conocimiento extra de, de, de, de conocer al protagonista, de conocer al jugador que vas a enfrentar. Parece que no tanto porque nos ganaron tres veces y perdimos una. Bueno, por eso te digo independientemente no del resultado. Eh, son partidos que juegan los equipos, los equipos enteros. No los juega eh, algún eh, con, contra otro. Yo conozco a los jugadores de obra eh, bastante. Ellos me conocen a mí y es la forma de jugar que yo tengo. De hecho, muchas veces pasa que algún jugador más atento que otro del otro equipo defiende una situación táctica se si anticipe porque ya la jugué con él. Claro. Así que está repartida para los dos lados. Y acá lo que está por encima de todo es que la serie la juega San Lorenzo contra Obras todos los integrantes de este equipo, eh, que, que yo estoy contra el contra el ahora rival, y, y el resultado final o lo que pase en la cancha va a ser por razones colectivas, va a ser un equipo contra otro, y, y lo demás van a ser solo detalles. Eh, eso es lo que, lo que me parece a mí, porque además estamos hablando de dos equipos que han estado en algún momento de la temporada eh, al frente de la zona... Oh. Julio, está por ahí, bueno... Bueno, bueno estaba diciendo que está, habían estado al frente sí. de la perdió, conferencia sur, sí, sí, porque sí. tanto obras como San Lorenzo en algún momento de la competencia claro, fueron claro. punteros. sí, claro, claro, claro, claro. Este, y hablaba de, también hay una, hay una parte que a veces nosotros obviamos muchas veces, ¿no? Eh, así como él puede tener el conocimiento, y lo dijo él en la respuesta, como él puede tener el conocimiento de cómo juegan los jugadores de obra o cómo se desplazan los jugadores de obra dentro del rectángulo de juego, también los jugadores de obra conocen cuáles son este, los planes a seguir o llevar dentro del campo de juego por parte de Julio ¿no? el, el, el hecho de, de que tanto tiempo los, los ha dirigido a ellos, bueno, lindo juego esta noche eh, puede pasar cualquier cosa, eh, puede ganar cualquiera de los dos equipos, no hay un claro dominador, Eso está. yo creo que no hay un claro dominador en ninguna de las series eh, porque independientemente de la extraordinaria campaña que hizo Bahía Vázquez en esta temporada Argentino sabemos que es un equipo duro, que de local este, se hace fuerte, eh, que tiene jugadores con, con experiencia para este tipo de, de situaciones, que viene jugando playoff hace mucho tiempo ya en la temporada, porque como dicen los mismos entrenadores, ¿no? Este, se preparan para evitar el décimo puesto, pero vienen jugando finales desde febrero o marzo, eh, aquellos equipos que se quieren salvar del décimo lugar y Argentino también va a tener, eh, tiene esa experiencia. Eh, eh, lo recuperamos a Julio para darle el cierre final a la nota y, y hacerlo prolijo. Eh, justo estabas contándonos, Julio... Eh... De, decía, Julio, que tanto San Lorenzo como Obras habían estado. Entiendo que hablabas de, del liderazgo en, en la conferencia. Sí, lo que, que, lo, la idea era que creo que el equipo su mejor nivel... No, se nos va a la Se nos va la señal. Bueno, lo despedimos a Julio, quisimos hacerlo más prolijo. Lo, esta noche lo saludamos en la cancha. Obviamente. Gracias por, por el tiempo a Julio Lamas y por, por la nota. este eh, Bueno, eso, ¿no? Que habían el, el equipo como argentino que, que ya está maduro A mí me da la jugar. sensación que argentino olfateaba que podía jugar playoff. Las dos cosas.